Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Un minuto pasa de las 9 de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 21 de abril. Seguimos avanzando en ese proceso de vacunación. Ayer se vacunaron en IFA una parte de las personas mayores de 60 y 70 años. El director de atención primaria del Departamento de Salud del Hospital General, Carlos de Gregorio, destacó en este mismo programa, aquí en La Glorieta, ese porcentaje del 71% de personas que acudieron a su cita el lunes para recibir la primera dosis de AstraZeneca. Sobre la segunda dosis de esta vacuna sigue en el aire esa estrategia que aplicará el Ministerio de Sanidad, que ayer recibió el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para incorporar la vacuna Janssen de una sola dosis a este proceso. En un principio está previsto que se destine para los mayores de 70 años. Es de una sola dosis lo que va a agilizar la inmunización. Pero aún hay que esperar otro permiso más, el del Consejo Interterritorial. Inter ...que se reúne hoy... ...lo cierto es que todo parece indicar... ...que IFA volverá a abrir sus puertas... En ...la próxima semana... ...para seguir con esa vacunación... ...y con ello... ...poder frenar así esa cuarta ola... ...que vemos con preocupación... ...cómo avanza en otras comunidades... ...donde los contagios... ...vuelven a dispararse... ...pero sin tanta presión hospitalaria... ...de momento... ...en Elche los datos siguen siendo buenos... ...pero en la actualización de ayer... ...vimos cómo aumentamos ligeramente... ...en contagios... ...la incidencia roza los 30 casos por cada 100.000 habitantes... ...y los hospitales sigo, siguen estando casi vacíos... ...con 8 ingresos por COVID en ambos centros en el día de ayer. Y en unos minutos en nuestra tertulia... ...con los periodistas Sacramento Alvear y Genoveva Martín... ...analizaremos este proceso de vacunación... ...y otros temas que están siendo noticias este mes... ...como la defensa del trasvase Tajo Segura... ...o el calzado, precisamente... Sobre las ayudas europeas para la solvencia empresarial y el incremento de aranceles a las exportaciones zapateras a Estados Unidos, hablaremos hoy sobre las 10 de la mañana con el director de la Asociación de los Componentes para el Calzado, Álvaro, As, Álvaro Sánchez. Ayer el alcalde, Carlos González, valoró de forma positiva el hecho de que el Gobierno de España haya rectificado y permita... Ahora a las comunidades autónomas incluir en los planes de las ayudas europeas... ...a los sectores afectados por la crisis del COVID como es el calzado y sus componentes. Escuchamos a Carlos González. El Gobierno ha modificado el Real Decreto de Medidas de Apoyo a la Solvencia Empresarial... ...de modo que permite que las comunidades autónomas puedan incluir como beneficiarios... ...de dichas ayudas a sectores que se hayan visto afectados por la pandemia y que inicialmente no estaban contemplados en dicho real decreto. Esta decisión, a mi juicio, es una muy buena noticia y supone que las gestiones que hemos venido realizando en las últimas semanas han dado frutos y que el gobierno de España ha mostrado sensibilidad y compromiso con la situación que se había generado con sectores como la industria del calzado y los componentes que tan importantes son para nuestra ciudad. Por lo tanto, esto significa que se abre la puerta a que la Generalitat Valenciana pueda incluir al calzado y los componentes entre los sectores que se beneficien de las medidas de este Real Decreto. Y en la ronda de noticias sobre las diez y media de la mañana vamos a repasar la actualidad local con esa visita que el secretario autonómico de Educación va a realizar esta misma mañana a las obras del Instituto Vicente Verdú. Les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleechen Radio. Marca con nosotros en este programa La Glorieta que comienza con la música de un gran maestro de la palabra y la música, Joaquín Sabina. Buenas noches primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. Nueve meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero ponme un par de dry martines. Conseguí llegar a viejo verde mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huele la humedad. Líbrame del sueño eterno, da cuerda al despertador. ...ponle cuernos al invierno, por favor. Buenas noches, primavera, ...sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet, otoñales van mis años por el río Guadalquivir, maquillando el ceño de Madrid, si se te olvidan las bradas en mis últimos jardines. Een aviznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta de mis tieners. Buenas noches, primavera, novia mía.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 101.4 Teleelch Radio Marca La glorieta con Rosmar y Alonso Y antes de la tertulia seguimos con más música porque la serie televisiva Los hombres de Paco va a regresar a las pantallas con más capítulos. La nueva temporada ya tiene canción, la de el grupo Estopa, el madero, un tema que está gustando por las reproducciones que lleva. Fui madero, cualificado, mal visto por algunos, por otros mal pagado, pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te metas en el autopista, no te fíes de los coches negros. Van tres tíos serios en el departamento de inteligencia, son inteligentes pero no tienen paciencia Con un coche de los nuevos llanos chirri a los frenos Y siempre te pillamos con las pertenencias asino No te vas a escapar Y estaba yo en misión Secreta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 Tele Elche en Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información. Gracias por ser parte de nosotros.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 Un minuto para llegar a las nueve y cuarto y les contamos que Otis Redding fue uno de los grandes intérpretes del Soul. Hay una hermosa y triste canción de amor, I've been loving you, que cantó en el Festival de Monterrey meses antes de su inesperada muerte. Too long to stop me now. And you want to be free My love is growing stronger As you become a habit to me Ooh, I'm loving you Too long I don't want to stop now. You, my life Has been so wonderful I can't stop laughing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 7, 0 9, 15, 13. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9 y 18 minutos de la mañana y hemos llegado al tiempo de la tertulia de los miércoles con los periodistas. Hoy nuestros colaboradores son Sacramento Alvear, que se encuentra en el estudio de Teleelchen Radio Marca. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y de forma telemática tenemos a Geno Eva Martín. Muy buenos días, Geno. Hola, muy buenos días. Además, hoy te viene muy bien estar por teléfono, es más <risa> cómodo no tener que desplazarte al estudio porque te tendrás que desplazar al hospital. ¿Dónde te vacunan, Geno, a ti? Pues a mí me vacunan en el hospital con la Moderna, pero me vacunan en el hospital porque eh, pues tengo una enfermedad crónica, y por lo visto eh, a los enfermos de leucemia crónica mieloide crónica como yo pues se eh, van a hacer un estudio eh, para saber los anticuerpos que se van a generar con, con la vacuna o sea, entonces eh, nos eh, han citado en el hospital sí o sea que van a hacer un pero eh, este estudio lo están haciendo en todo el país o vas a ser no lo niña? sé porque no de momento lo están haciendo en el hospital de Elche uh -huh. ...hombre, me supongo que son estudios que se hacen en todas partes... ...porque, eh, vamos a ver, y, y además en varias especialidades... Uh -huh. ...porque obviamente se, yo llevo una medicación... Eh, ...que es uh, un bloqueador de proteína para evitar que... que ...para evitar el, pues tener el famoso gen Filadelfia, ¿no?... Uh -huh. ...que es el que me causa la enfermedad... ...entonces, ese bloqueador de proteína... ...pues yo supongo que querrán saber la incidencia que hay con la vacuna. Pero claro, hay gente con problemas de urología, etcétera, etcétera. Yo supongo que están viendo la eficacia de la vacuna en, en todas partes, porque precisamente ayer una amiga me comentaba que su hijo, que tuvo el COVID y estuvo muy mal, lleva seis meses de seguimiento, vamos, un seguimiento terrible de análisis y todo, donde también están viendo a ver ...cuánto tiempo permanecen los anticuerpos. Eh? Pues Genoveva, eh, creo que eres la más indicada para decirle a la audiencia... ...lo importante que es vacunarse. Te lo digo porque ayer el director de atención primaria, Carlos de Gregorio... Uh -huh. ...nos sí. comentaba que un 71% de la población que fue citada el lunes en IFA... ...para vacunarse uh -huh. con AstraZeneca acudió... Un porcentaje que no es el 100%, evidentemente. Parece que hay rechazo a esta vacuna por su mala reputación o por temor a posibles trombos que dicen que puede, puede causar, aunque son efectos muy, muy raros. ¿Es momento de decir a la población que las vacunas son seguras y que es lo único que tenemos para salir, para evitar el COVID? Pues evidentemente, de, evidentemente. Esto es que no tiene ni discusión. ...es que le voy a dar un ejemplo a la gente... ...tengo, tengo una nieta de dos meses... ...que la semana pasada la vacunaron... ...cuando me dijeron la vacuna que le habían puesto... porque ...están poniendo mucho más vacunas... ...que cuando mis hijos eran pequeños... Uh -huh. ...digo, madre del amor hermoso... ...esta criatura le van a meter todo eso en el cuerpo... ...pues se lo metieron... ...y qué pasó... ...pues cuatro o cinco horas después tuvo 38... ...y, de, y después de dos horas le había bajado y se ha terminado... ...vale, quiere decir... Yo jamás me hubiera planteado que a mi nieta no se le vacunaran contra todo lo que se le ha vacunado, porque la mortalidad infantil en España es prácticamente cero, y eso no se ha conseguido así por arte de dirilirlo, ¿qué? Se ha conseguido porque hemos ido aplicando las vacunas a todos los recién nacidos, ¿vale? Es ver, eh, evidentemente habrá eh, recién nacidos con patología los que a lo mejor hay que llevar cuidado, ¿vale? Luego otro argumento, otro argumento es que por ejemplo yo en mi caso, en mi caso la medicación que me tomo todos los días desde hace 10 años a mí me puede provocar una cantidad de cosas terribles, entre ellos infarto cerebral, infarto del miocardio, para bum bum bum, trombosis, todo lo que tú quieras, en un porcentaje eh, mucho más alto que lo que me puede provocar la vacuna, ¿vale?, Y luego, pues, si cogiera el COVID, pues seguramente soy un firme, una firme candidata a irme al otro barrio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que yo soy un caso aparte? No, no, no, oiga. El que yo sé lo que tengo, pero hay un mogollón de gente que no sabe que tienen patología. Y que si coge el COVID se va al otro barrio. Es decir, eh, vamos a ser prudentes y vamos a ser solidarios, porque a nadie le hace gracia que alguien de su familia se muera. Ni el vecino, ni al amigo, ni esto, ni lo otro. Uh, en fin. Eh, un mensaje muy claro, Sacramento. Hola, buenos que... días. Buenos días, presidenta. Hola, buenos, buenos días, Sacra, negro. Qué bien, qué, qué, yo siempre te había imaginado, pero como conejita de Playboy, pero como conejita <risa> de India, no. Bueno, pues escúchame, no es la primera vez que soy conejito de India en el hospital, ¿eh? <risa> Eso de Conejita de Playboy, eso vamos a dejarlo estar, ¿eh? Jamás, jamás, jamás sería Conejita, no por, por el físico que lo tiene, pero jamás sería por sus principios, Geno. Ah, bueno, eso por supuesto. Conejita en el campo de estos que comen el tremol, pues sí, pero las otras Conejitas va a ser que no. Bueno, yo en, en cualquier caso coincido contigo en ese aspecto de Conejito de Indias en que efectivamente hay muchos proyectos que se están llevando a cabo de investigación, para ver cómo afecta, cómo afecta la vacuna y cómo afecta toda esta situación que estamos atravesando. Pero es que hay por esta investigación hasta psicológicos, eh, porque, sí, sí. porque claro, hay una, hay una cantidad de enfermedad mental que está surgiendo que es increíble. Hablamos solamente de lo físico, pero es que en las cabezas de las personas está habiendo una evolución, está habiendo tal complicación por la situación que estamos claro, atravesando desde hace claro. un año y pico, que bueno, esto es, esto es un desastre. Pero bueno, a ver si sale todos los resultados bien, la vacuna te va también bien, que supongo que sí. Porque ya bueno, van... en principio la moderna dice que es la que menos contraindicación tiene. Con ella han vacunado a todos los del hospital <risa> y supongo que son más importantes que yo. <risa> pues sí, esperemos que todo vaya bien. Que... Yo, yo pensaba que la Pfizer eh, era importante. Y ahora que estamos hablando de la reputación de las vacunas. ¿Esto duele? Sí. ¿eh? ¿Nos estamos excediendo los medios de comunicación o los responsables políticos en, en dar tantos detalles de las vacunas, en poner a unas por, por delante de otras? Es un problema político, ¿eh? O sea, esto no lo han hecho Exacto. los medios de comunicación. Esto es una barbaridad lo que llevan los políticos y, y, y los consejos asesores entre manos. Es una auténtica vergüenza. Porque sí. yo tampoco sé cómo se paró el tema en Estados Unidos que se rigen mucho por las estadísticas. Aquí tenemos otros valores, otras cosas, ¿no? Pero las estadísticas, oiga, eh, no sé, siete personas de siete millones y paraliza usted la producción de la vacuna. Eh, es increíble. Que lo que te estaba diciendo, que hagan una estadística con los que toman medicamentos medicamento y verás tú. No, con los que, lo que tomábamos acá, el local, ¿te acuerdas del local? Pues ahora, entonces sí. pues, es, nada, no se puede tomar, eso es fatal, fatal, ¿no? Pero, claro, todo el mundo tomaba local. ¿No sé? Claro. claro. O sea, es que... y, la, ¿Y la aspirina infantil? Y la, y la pirina, sí, sí, todo, todo. Claro, que ahora está completamente prohibido para los niños pequeños, porque puede haber un síndrome de rey o no sé cómo se llama. Sí. Eh, bueno, eh, vamos, la ciencia avanza, amén, amén, amén, de que yo sinceramente creo que los intereses de las grandes farmacéuticas son absolutamente brutales. Y creo que en, en cierta medida hay una guerra entre farmacéutica para apropiarse del mercado, ¿eh? entre tú y yo. ¿Por qué? Pues porque ya se está diciendo que posiblemente habrá que vacunar todos los años, ya se está diciendo que a lo mejor habrá que poner una tercera dosis, pues esto es mucha pasta. Muchísima pasta. Ya, pero mira, Geno, y, es que igual pasa con la vacuna de la gripe. Prácticamente hay que ponerla todos los años. Y la farmacéutica, sí, ¿sí? todo el mundo ya lo sabe. Pero son los gobiernos y, y, y las entidades supranacionales, es decir, como la Unión Europea, los que tienen que uh -huh. regular eso. No pueden caer Exacto. en el juego de las, de las eh, empresas internacionales, ¿no? eh, Pues este es el problema, que nos preguntamos siempre quién de, quiénes son los que verdaderamente mandan. Si hoy en día los representantes políticos eh, tiene la suficiente fuerza frente a los grandes monopolios. Esto es otra, ¿eh? Pues, Vamos, sí. al menos a mí eso me preocupa muchísimo. Pues ¿eh? esa es la situación en la que estamos, de tal forma que son los políticos y los gobiernos los que nos desorientan <risa> a, los, a los ciudadanos. Porque como tú Creo dices... que sí. Cualquier cosa que tomemos, que no sea productos naturales de alimentación, es un desastre. Y aún así, y, eh, esa, ¿eh? A mí me y, los han... Y, y aún así, exactamente. Me los han prohibido, ¿eh? A mí me los han prohibido con la medicación. Yo solo puedo tomar una manzanilla. Todas las hierbas, las demás, desde luego la María, por supuesto, pero, pero todo el resto de las hierbas, yo no puedo tomar nada, me está prohibido. Pero mira, el cannabis, el, sí, el cannabis sí que está médicamente eh, apropiado para según qué cosas. Sí, claro, reglaja, claro, te no, te, no te, claro, para la gente en tratamiento oncológico, claro, claro, de hecho en sí. algunos países se aplica, sí, sí. estaba bromeando, pero en fin, pero, eh, pero eso es cierto. que puedes la infusión de María y la infusión de manzanilla, la puedes compatibilizar, ¿no, Geno?, en este momento. <risa> no, sí, yo sí. la María no he tomado nunca y gracias <risa> a Dios... Y eh, eh, eso que no soy creyente, de momento mi cáncer de la sangre no es, eh, no, quiero decir, no, no me produce dolores, con lo cual ni me han puesto quimio ni nada de esto, pero yo entiendo que la gente que tiene un tratamiento de quimioterapia, donde la gente tiene muchos vómitos, etcétera, etcétera, pues que la infusión de, de, de María, pues hay alguno que les va extraordinariamente bien, ¿no? Algunos a otros no tanto. Eh, Geno, Exacto. vamos a bajaros al terreno, a lo local, porque creo sí. que también me habléis de cómo ha estado funcionando la logística en la vacunación. ¿Podéis entender que la vacunación haya comenzado en el Esperanza Lajo, luego se pase al Polideportivo del Toscar y ahora esté en la institución ferial Alicantina? ¿Se entiende? Yo, yo creo que es, la, es la, la mejor expresión de cómo está funcionando todo, tanto lo municipal como lo autonómico, como lo nacional, como lo europeo, como lo del mundial, porque es un desastre la organización. Después de un año, parece que nos haya cogido todo de sorpresa. Estamos todos sorprendidos con lo que estamos haciendo. Vamos a cambiar aquí, vamos a llevar allá. Por cierto, las llamadas a, para que se vacunen. Hay una serie uh -huh. de gente que sí que ha sido llamada. Y otra serie de gente ya. con el mismo grupo de edad no ha sido llamada. Hay gente de Exacto. 80 años que están vacunados y el 50% no está vacunado. Oiga, ¿de verdad no tenemos relación de enfermos en, nuestro, en nuestros pueblos? De verdad que no. No, claro, claro. Es que es tremendo. Eso es tremendo. Pero es que hay otro tema. Es que vamos a ver. Yo no entiendo por qué hay que montar esos vacunómetros, o como se llame, cuando tenemos una red de centros de salud. ...yo por ejemplo, mi marido lo han, lo, han, lo han vacunado en el centro de salud del Raval... ...y fue magnífico... Quiero decir, muy bien organizado, a la hora, etcétera, etcétera... ...vamos a ver, ellos son los que tienen nuestros historiales clínicos... ...ellos saben, eh, a través de todo, qué tipo de patología podemos tener... ...vamos a ver, por qué puñeta es, esas, esas salas grandísimas... ...donde además... Eso es lo que me preocupa, no se realiza un cribado. Es decir, hay gente que no hay que vacunar. Se han vacunado gente que ha pasado el COVID, ¿eh? Sí, sí. Y que lo ha pasado eh, hace menos de seis meses. Sí, y eso no es bueno. Bueno, eh, se le preguntó ayer al director de atención primaria y dijo que en el protocolo sí que se permite a la gente que haya pasado el COVID vacunarlo. Bueno, cada bueno si lo dice él así será, pero es que yo eh, otros médicos me han dicho que no es bueno. No, pero bien. Pasa, lo que pasa es que la vacuna no no es la vacuna clásica que conocemos de un virus adormecido, sino que es otra no, cosa claro. distinta. Entonces lo que ha pasado el virus ahora le están inyectando otro producto distinto que va a la generación de un tipo de plaquetas distintas que sí, no tiene nada que ver sí. con el virus. La, no, una, sí. Aquí ya es una cuestión de proteínas, estamos llegando a la proteína. Claro, no, la famosa proteína de la que te hablaba <risa> yo, ¿no? Sí, sí, exactamente, es un poco eso, ¿no? Hay una diferencia entre el virus y el que ha pasado la enfermedad con el virus y al que le inyectan ahora ese otro producto que es la vacuna que trata de generar un tipo de proteína específica, no una lucha, uh -huh. no, no anticuerpos concretos, sino una proteína para luchar contra el virus. Efectivamente, porque además, eh, al fin y a la postre, y ahí está hablando una persona que no tiene ni puñetera idea, porque no soy científica, eh, eh, se está comprobando a través de la investigación que en muchísimos casos de cánceres, eh, lo que interviene es, son las proteínas. Eh, esto es la batalla del siglo XXI, ¿no? Y, y precisamente las, las vacunas ahora son modificadoras de proteína, etcétera, etcétera. Quiero decir eh, ¿Qué quiere decir con esto? Porque pues la proteína está jugando un papel eh, tremendo, se está descubriendo en, en todas en, en nuestras enfermedades, en la protección, etcétera, etcétera. ¿no? Que la verdad es que lees todo eso, lo poco que entiende uno es apasionante, dice, ¿eh? joder, Como pero, puede ser. Pero como no somos vacunólogos, eh, vamos. No, a... nada, por eso te digo, sí. es un comentario, es, que, es un comentario, ¿no? Va vamos a cerrar este capítulo, eh, abrimos otro pequeño del COVID y ya pasamos a otro tema. Eh, y es eh, la incidencia. Eh, seguimos, os explicáis por qué eh, hemos estado en lo peor y ahora somos de lo mejor, aunque claro. Eh, con prudencia cogemos los datos porque la cuarta ola está avanzando en otras comunidades, ajá, además están ajá. disparando los contagios, pero aquí tenemos una tasa de incidencia baja, como en la comunidad valenciana. Ya eh, están eh, pensando el, el Gobierno autonómico relajar las restricciones de cara a la próxima semana y a partir del 9 de mayo no sabemos si el toque de queda eh, continuará o no continuará eh, o se suavizará. ¿Vosotros qué pensáis? Eh, porque ya el, la hostelería es el momento, toca el lunes que viene ampliar los horarios de las cafeterías, restaurantes y pubs en esta ciudad, Sacramento. A ver, mi comité de expertos dice que... Bueno, es cierto, es cierto, ¿eh? no, no te rías, presidenta. Ah, porque, bueno, porque Porque mi comité de expertos tiene el mismo valor que el resto de los comités de expertos. Es decir, no sabemos por qué se producen las cosas. Punto. No. Punto. O sea, sabemos lo más elemental, hay que protegerse con las mascarillas, la distancia social, es decir, una serie de elementos. Pero ¿cómo afecta a la hostelería en esto? No lo sabe nadie, no hay estadísticas que lo demuestren. Eh, ¿Cómo afectan eh, las relaciones eh, eh, familiares? Tampoco se sabe, salvo el hecho de que la gente se vaya de botellón o vaya a una reunión en el Gordar, donde hay una serie de gente que puede infectar a otra gente y tal. Pero en realidad, el proceso de contagio, realmente, no lo conocemos. De tal forma que vamos a estas a estas olas, esto sí que son una sola, sube, baja, sube, baja, ¿por qué?, Pues no lo sabe nadie. Si se supiera exactamente, bueno, bueno. ya habríamos metido mano en algunos sitios, ¿no? Sí, pero lo que sí que resulta llamativo es que esas olas siempre ocurren a los 15 o 20 días después de un periodo, de un periodo vacacional ¿sí? y de una relajación de costumbre, como fue Navidad. Eh, por ejemplo, él decía, decía Ros que qué puñeta había pasado aquí, que tuvimos una hora tremenda y ahora ha bajado. ...pues la ola que tuvimos aquí... Eh, ...vamos, supuestamente es consecuencia directa... ...de las fiestas navideñas... ...donde eh, la gente en el interior de las casas... ...estuvo, estuvo junta, ¿no?... Eh, ...ahora, ¿por qué tenemos menos?... ...pues hay expertos que dicen... ...que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana... ...si nos acordamos... Eh, ...la primera ola, el año pasado, en marzo-abril... ...nosotros estuvimos bastante bien... ...en comparación con otra zona de España... Y luego, cuando vino la segunda y la tercera, eh, resulta que éramos una de las regiones con menos gente inmunizada, porque no habíamos tenido tanto, tanto, tanta gente infectada. ¿Qué puede pasar ahora? Pues, eh, como, dice, como dice Sacra, pues, en fin, que a lo mejor nosotros, con la, los de la tercera hora, porque enero, febrero y marzo ha sido tremendo en toda esta zona, Pues son tanta la gente que han pasado la enfermedad y, y luego, porque queramos o no, es verdad que hay gente vacunada, sobre todo personas mayores, que esté rebajando la incidencia. Eh, pese a todo, yo hasta que pase un mes, pues me voy a caer la boca y lo vamos a dejar estar, porque aquí puede subir en cualquier momento como en cualquier sitio. Sí, ¿Mm? de, del día a la noche, eso es lo que nos ha demostrado el COVID. Pues bien, vamos a hablar de la guerra del agua, porque ha vuelto a reabrirse esa amenaza del cierre del trasvase tajo asegura del, del gobierno de Pedro Sánchez. Os pregunto, antes que nada, ¿toca cerrar esta in infraestructura como asegura el presidente de Castilla-La Mancha, como lo ha asegurado durante décadas y así entre la ministra Teresa Rivera ahora, eh, eh, Sacramento? A ver, yo creo que, yo, en primer lugar, tengo que decir eh, que yo soy manchego, soy de la provincia de Ciudad Real, además, o sea que <risa> <risa> tampoco en este sentido soy voz y parte ¿no? pero parece que volvemos otra vez al, al, al tema de siempre eh, ¿por qué no nos regimos de verdad por lo que dicen los comités de expertos lo que dicen los Exacto. científicos ¿por qué vamos siempre con la cuestión ideológica por delante que al final luego nos crea una serie de problemas que son increíbles desde traer el agua eh, desde el tajo hasta aquí que, teniendo en cuenta la cantidad de problemas que nos va a originar en todo ese territorio y que tiramos un montón de agua al mar atlántico al Allí en Portugal, que es curioso el tema, esto tiene, tiene mérito, ¿no? Ese tema ideológico es exactamente igual que hacer carriles bicis a tutiple para que la gente se acostumbre a ir en bici. Oiga, mire usted, si está usted creando un problema más que una solución. La solución a lo mejor con el paso del tiempo se puede producir, pero ahora no. A ver, ¿quién ha hecho los cálculos para saber cuánto cuesta el agua del tajo y cuánto cuesta el agua desolada? No lo han hecho los científicos, y lo dicen, pero nadie les hace caso. El agua que trae viene del tajo... La pagamos, por decirlo de alguna forma. La pagáis los de aquí, ¿no? Entendiéndome yo como manchego. Se paga. Y forma parte de la economía de Castilla-La Mancha. Eh, y ahora, ¿lo van a quitar? ¿Qué le va a dar el gobierno a cambio? ¿Y por qué ese interés en cortar, cortar, cortar? Yo recuerdo la famosa época en que... Es que estos los quieren para regar los campos de golf. Hasta que vino, vinieron los expertos y dijeron, no, mire usted, <risa> los campos de golf funcionan así, así, así. Claro. Y debajo del campo de golf hay una capa no freática que lleva el agua otra vez recuperada. Uh -huh. Entonces, claro... ¿Por qué estamos en esta situación? Por una lucha eh, política, curiosamente, con, con gobiernos del mismo partido, del mismo signo político, que unos tienen una ideología y los otros tienen una necesidad. Nosotros aquí tenemos una necesidad y los otros tienen una ideología. Entonces, para que los ecologistas, los otros, no estén todos los días dándoles la oreja, vamos a cortar el tajo. Y nadie ha calculado, o sea, sí se ha calculado, pero nadie le hace caso a los problemas que nos va a originar. Y eso es lo que me parece lamentable, la política metida en la realidad social y económica del país. Bueno, yo es que creo que se puede añadir poco a lo que ha dicho Sacra Es decir, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Vamos a ver, y luego hay otra cosa eh, España es un territorio con sus peculiaridades vale. Igual que Francia lo es, igual, etcétera, etcétera En cuanto a río y en cuanto a recursos hídricos Vamos a ver, no es nuevo Sabemos desde hace décadas y mucho más ¿Qué problema tenemos en toda la parte de Levante? ¿Verdad que sí? Sí, un una apunte solo. En la Primera República ya se hizo el primer estudio para traer agua del Ebro a esta claro, región. Claro, y también se, se quería traer del Ródano. Pues, fíjate. Vale. Bueno, no, es, no, es, no es broma. Es decir, no. del Ródano hasta Cataluña y de Cataluña hasta aquí, ¿no? No es no broma Eso. porque además le estamos comprando electricidad a Francia. O sea que ya... Pues, pues, que no pues, alerta, el, es que es increíble esto. ...sí, además siendo el país con más sol... ...y pudiendo generar una energía verde brutal... ...pero bueno, eh, yo eh, creo que primero... ...yo creo que lo has definido muy bien... ...la insolidaridad absoluta que hay entre los territorios... ...pero que es una insolidaridad alentada... ...por intereses partidistas siempre... ...siempre... ...pero vamos a ver... Eh, ...yo eh, hace diez años que no estoy en periodismo... ...va, eh, quiero decir... ...hace al menos treinta y cinco años que se está hablando periódicamente del mismo asunto, y no es una broma, coño, si a eso le añadimos que Levante, eh, eh, tenemos una necesidad de, de, una necesidad de, de recurso hídrico eh, grandísimo, porque entre otras cosas, toda la parte de Madrid alrededor y todo, vienen a veranear en la costa de, de Valencia, de Alicante y de Castellón, Pues oye, porque nos corten el agua, cuando lleguen aquí a tomar una ducha, veremos lo que pasa. No, es una broma, es una putada, pero verdaderamente es impresentable. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros sin agua? Se han probado muchas soluciones. Están las desaladoras, que también tienen un impacto medioambiental bastante importante. Y una ruina ¿eh? económica. Y una ruina económica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como dices tú muy bien... Políticos, olvidaros del tema y dejar a que trabajen los expertos y nos digan exactamente por dónde tenemos que ir. Pero vamos, desde el mismo momento que ya hemos visto que el agua está cotizando en la bolsa, pues creo que el problema tiene pocas soluciones, ¿eh? porque eso es el futuro oro blanco del de siglo xxi XXII, si es que todavía existimos. Ya, pero y, y mira, ya. yo, yo como, ver, como agente de mi tierra, ¿no? Decía, es que las lagunas de Ruidera están prácticamente vacías, aquello es un erial, ya no hay agua, ya no sé qué. Sí, vale, de acuerdo, si sí, yo lo entiendo, es decir, eh, estamos acostumbrados a una serie de cosas, o sea, estamos acostumbrados en los últimos años, ¿eh? porque eso ha se ha producido en otras ocasiones, pero ¿realmente todo eso que decís que pasa es a consecuencia del trasvase? Entonces todo el mundo dice, eh, no, pues puede ser no, que no. Pero, no, pero es que queremos quitar el trabajo. Bueno, entonces, a ver, queréis porque queréis, pero no porque sea absolutamente necesario e imprescindible o esté afectando a vuestra economía o a vuestra diversión por navegar por el tajo. Por el, o sea, entonces, ¿qué? ¿Es que hay que quitarlo? Bueno, pues vale, de acuerdo. Pues vamos bueno, ver, vale, vamos. pero dame argumento porque es que yo no lo entiendo. Y por otra parte, hay que decir a los de Castilla-La Mancha que van a acabar con un sector primario casi al completo, ¿eh? porque aquí entonces claro. no se va a poder cultivar más que de secano. Y si hay que cultivar secano aquí, vamos a la ruina todos, porque no hay, aquí no crece nada, porque eh, el sol es mucho sol, y entonces eh, no, no va a crecer todas las frutas, todas las verduras, todo lo que tenemos, todo lo que exportamos, todo lo que alimenta a cientos de miles de personas, no lo vamos a poder hacer. Bueno, y luego verdaderamente, mmm, quiero decir, mmm, llevamos décadas con el riego por goteo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Vamos a de coña, a que aquí claro, o sea, hay gente que se está arruinando. Sí, sí. Sí. Bien, eh, ¿Eh? estamos de acuerdo eh, con lo importantísimo que es defender este trasvase, pero ¿qué estamos viendo? Eh, ¿Qué está haciendo el presidente del gobierno valenciano, del gobierno murciano o del gobierno andaluz? Murcia y Andalucía se han reunido, quieren hacer frente común, quieren decirle a Pedro Sánchez que por favor rectifiquen, que no acaben con este trasvase. Y Chimo Puig, eh, hace dos días, declinó reunirse con sus homólogos porque dijo que él no se unía a ese aquelarre, calificó esa reunión entre Murcia y Andalucía de aquelarre. Esto es una guerra también... Eh, ¿Política? Que, efectivamente, el partidismo vuelve otra vez a, a, a dividirnos Pero Pero habría, habría, que decirle, habría que decirle a chimo, mira, ni aquelarre ni no aquelarre. O sea, aquí tú tienes que defender a la gente de aquí. Te tienes que unir con el diablo, no con el aquelarre, sino con el propio diablo en persona para hacer que la gente de aquí siga viviendo. No, es que es que que eso me parece que... una estupidez, o sea, es que es una cosa increíble. Ros, ya pero te además costar. es que... El, el, prima, el, el más indicado para protestar en el Gobierno Nacional y en el Gobierno de castilla la Mancha es precisamente el presidente de la Generalitat, porque es del mismo partido. Y tiene que decir, señores, Exacto. aquí estamos hablando de personas. No me toquéis más. Vamos a resolucionar esto de una vez. Es más, es que os lo estamos pagando. Es que no lo traen gratis. Es que nadie lo regala, ¿eh? eh ¿Se ha equivocado Chimo Puig? Yo debería, creo que sí. ¿Debería rectificar y no eh, echar más leña al fuego? Por supuesto. Por supuesto, pero además que Chimo Puig... En otras cosas, ha plantado cara, bueno, entre comillas, porque, es decir, pero ha dicho, no, esto no es así y nosotros vamos a reivindicar en Madrid, Catac, coño, pues, ¿y el agua qué? Ahora mismo para el calzado, supuestamente eh, se va a trabajar para que las ayude al calzado contra los aranceles de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿y qué pasa con el agua? Mira, lo del calzado también me parece otra, otra como tú decías, una butad increíble Pero del, calzado... del, del gobierno de España. Te voy a explicar por qué. Porque Europa no se ha atrevido, no se ha atrevido a poner esos impuestos a las compañías norteamericanas. No. Y España aquí, con este gobierno, por el niño bonito del gobierno, resulta que sí que lo ha puesto. Y ahora a ver quién vende zapatos en Estados Unidos. Anda, corre. Empieza a vender. <risa> vamos, vamos a hablar del calzado en unos minutos con Álvaro Sánchez. Así que... Eh, eh, Cerramos el capítulo del agua eh, con esa conclusión. Hay que defenderlo y Chimopuch debería, eh, debería defender el territorio eh, levantino antes, sí, que, eh, antes que su partido. De partido. Y su puesto. Su partido y su sí, puesto. Exacto, exacto. Bueno, el, el, el supuesto y el de los suyos. Claro, claro. Toda claro. la, la cuadrilla que viene detrás, sí. Efectivamente, sí. Que, que vienen con cuadrilla, sí. muchos políticos. Eh, vamos a hablar de las inversiones porque quedan pocos minutos. Para cerrar esta tertulia y la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía, presentó hace unos días la liquidación del presupuesto de 2020 y nos dijo que hay remanente y además abultado 12 millones y que pueden gastarlo en inversiones públicas y no en amortizar deuda. La cuestión es que se le preguntó uh, para qué inversiones o para qué gasto se va a destinar ese dinero y dijo que todavía es muy pronto. De estamos, a, estamos a mes de abril y deben, <risa> y deben gastarlo en 2021. Eh, bien, eh, ese dinero, ¿dónde debería ir? Y, y, y, y si se debería, eh, Patricia Macía dijo que, que no todo va a gastarse, evidentemente, sería una irresponsabilidad gastar todo el remanente, pero... En un momento en que necesitamos reconstruir esta ciudad, porque va a venir, creo que lo peor ahora, con la, claro. cuando terminen los ERTES, ¿ese dinero dónde debería ir? Sacramento. Es, es que es complicado el hecho de decir, no. va, vamos a dedicar este dinero a pagar a la gente que esté en ERTE o tal, independientemente de que efectivamente se va a producir un problema social grave que debe tener algún tipo de solución que yo desconozco. ¿no? Pero el gobierno municipal no puede dedicarse a subvencionar a sectores o a trabajadores, o a cuestiones, salvo los casos ya más graves, más límites, que hay que atenderlos sí o sí, de cualquier forma, ¿no? Entonces, ¿dónde se tiene que dedicar? Pues la verdad es que necesidades, necesidades urgentes de este pueblo no tiene, no tenemos grandes problemas, eh, y ahora menos que nos van a construir 70 viviendas en los palmerales, que ya vamos a tener <risa> viviendas para todos, ¿no? Esto va a ser, bueno, está prometido, ¿eh? está dicho. Bueno, pues No, por primera vale. vez se ha dicho, ahora vamos a ver cuándo se pone el marcha. Se va a construir 70 viviendas, pero se van a derribar muchos bloques. Es Dos. que los bloques no están habitados, y si están habitados, están habitados ilegalmente. Te recuerdo cuando claro. hacíamos sí. un reportaje en Los Palmerales, que con la, el humatic y la cámara había que tirar por encima de la valla la cámara porque venían a por ti, ¿Eh? O sea, que, o sea que, ya que, ya que... El rincón de Bonanza, etcétera. Los, los tres hemos estado en el corral de La Pachita, sí, sí. el de Bonanza. Aquí somos veteranos palmereros ya, <risa> Entonces no sé exactamente a qué se tiene que dedicar, pero sí a lo mejor a otros temas sociales que también implican a la población. Por ejemplo, en las, en estas, para estas elecciones municipales que, que está rigiendo ahora el alcalde, el alcalde prometió arreglar edificios enteros en los barrios, mm. en determinados barrios de Elche. Claro, Hay muchas claro. mujeres, mucha gente que no puede bajar de su casa. Porque y no hombre, pensado... ¿eh? Y, y hombre, hombres. Y hombres, sí, sí. No, pero me refiero que las mujeres, claro, las mujeres parece que tenemos la idea de que son las que bajan más a la compra, a hablar, tal. Ya, Entonces, claro, claro, claro. Pero claro, evidente. no pueden bajar y subir a su casa. Entonces, eso habría que ponerle una solución. Y la, y la reparación de edificios, eh, en sí. la época de los 60 se hizo todo con mucha alegría, se creció mucho y muy rápido. Y, y además cosas... son, son de una calidad ínfima. Claro. Si no tienen más, yo hasta por la, toda la zona centro y todo. Tú paseate detenidamente, que ahora yo tengo tiempo, y mira el estado lamentable de la, de la mayoría de las fachadas con los balcones, etcétera, que dice pero no sé si pasar por estas calles porque cualquier día me cae un trozo de un balcón, la suerte que tenemos que aquí llueve poco porque si lloviera mucho por la mayoría de los balcones se habrían caído ya, ¿no? Es un ejemplo pero tienes barrios enteros, como sí. tú estás diciendo, eh, Carrus la zona de Carrus Yo calculo que debe de tener un 70 o 80% de los edificios que tienen quinto piso, que son cesta planta, quinto piso sin ascensor. Sí, sí. Que es, es una locura absoluta, porque es verdad que la población que habita en estos pisos son gente que llegaron hace 40 o 50 años a Elche y que hoy en día... Los más jóvenes tienen mi edad y tengo 72, quiero decir, eh, muchos tienen 80, 85 y eh, subir y bajar un quinto, un, un, un quinto piso no es una broma. ¿eh? Y es verdad que todo, eh, no todos, algunos de estos edificios sí que se les puede aplicar una reforma para poner ascensores. Y luego, lo que hemos hablado muchas veces, es decir, vamos a hacer un plan como Dios manda, para eh, cambiar las ventanas, señores, las ventanas, poner ventanas que aíslan, que la, la gente que no tiene pasta ni siquiera puede poner calefacción, que aquí en invierno también hace frío y en verano hace un calor que te cagas. O sea, si vamos a aislar. Mira, ayer, es, ayer pasé por... Dinero por lo que, hay, ¿eh? Por lo que estaba diciendo, ayer pasé por la Plaza de Ispochuri para y para irme a trabajar y eh, en, un, en un entresuelo había una ventana levantada con un señor mayor sentado en un sillón Con la bata y con la, y con la manta arropándose ¿Cero? y tal, y las luces de la casa apagadas. Y pensé, el hombre no llega para apagar la luz, y no llega claro para pa no. la calefacción Sobre todo después de subir un 35% claro. eh, eh, últimamente. Sí, pues, pues, tío, precisamente lo pensé ayer. no de, Mira, este hombre, pues fíjate, no tienen para apagar para esto. Pero de todas formas, yo vine a Elche en el año 70 y mis padres compraron un piso al lado del de chale de Miguel Hernández, en Cruz Roja, un quinto uh -huh. sin ascensor. Hecho claro. en los años 70. Y mi madre claro. llegó un momento en que dijo, hasta aquí hemos llegado, os compramos otro piso, o yo aquí me quedo a vivir abajo en el portal. Porque claro. no subo ya los cinco pisos cada día, ¿no? Y el edificio claro. es de la zona nueva, ¿eh? O sea, tampoco es que sea... Claro, no, 70, no, no, no, ¿eh? pero es que es así. Pero es que si hacemos un censo, en Altaviz también, ¿eh? En la parte más consolidada sí, de Altaviz, sí, sí. hay muchísimos quinto piso sin ascensores. Y claro, evidentemente siempre viven ahí la gente con menos recursos, porque sí. si los tuvieran se habrían ido. Yo, yo, yo creo que por resumir esto, yo creo que habría que dedicar ese dinero, ese remanente, a esas actuaciones que engloban a un, una gran cantidad de gente en sus necesidades básicas. No, ¡Claro, no, calidad de vida! No hablar de eh, ideología, sí, por favor, hablar a, de necesidades ayer, básicas concretas, sí, ¿no? Claro, pero, pero ¿sabéis qué está pasando? Porque la, la ayuda a la rehabilitación de viviendas, accesibilidad y demás, está sí. funcionando. El ayuntamiento sí está todos los años eh, convocando y sacando líneas de inscripciones, sí, sí. pero ayer... Eh, La concejal informó que esas ayudas solo cubren el, el 15%. 15%. Por ciento de claro, la... me parece lamentable. Claro, ¿quién puñeta se va a cambiar toda la ventana de su casa si no tiene para pagar la electricidad? No, ¿y luego qué, una... Al precio que valen. ¿Hay, hay, ¿Va a haber una dotación para esto de 350.000 euros? ¿Solamente 350.000 sí. Bueno, vale, casi, casi me río. Claro, pero eh, el año pasado hubo varias que empezaron, eh, por eso dijo inicial, una, una, uh. un paquete inicial de 350.000. El año pasado era lo mismo, pero acabó en 400 y pico mil, porque reconoció que hay mucha demanda. Y no hay más... Porque estas ayudas no se pagan antes de empezar la obra, se pagan una vez finalizada. Y creo que no se pagan muy rápido. Claro, es que el ayuntamiento debería, con esos 12 millones, ser avalista. Yo avalo esta, Efectivamente. esta operación. Efectivamente. Yo ni, ni pago ni dejo de pagar, pero el banco sí que te puede dar el dinero porque tiene el compromiso mío de que yo lo, lo pague. Estoy totalmente de acuerdo. El ayuntamiento, frente a un banco, no tiene ninguna dificultad. Entonces, los y más un ayuntamiento como elche. Los concejales y las concejalas de Hacienda deberían pensar esas otras fórmulas para poner en marcha, para poder resolver realmente los problemas. Y no quedarse en los 350.000, que luego sabemos que no sirve para nada, que es, muy, es poquísimo. Hay que, hay que habilitar y hay que calcular desde el principio del proyecto de qué se va a dar, es decir, vamos a gastar este año 500.000, 600.000, un millón, y el año que viene ya veremos, pero bueno. Bueno, lo primero que tendrían que tener, creo yo, por parte de los servicios municipales, es un censo detallado de todos los edificios que necesitan ese tipo de cosas. ¿Vosotros creéis sinceramente que se conoce? Yo creo que no. no, no pues ya está. No, no, no. Si, no si no se conoce, no se puede hacer cálculo para saber qué vamos a necesitar. ¿eh? Porque además, el abuelito o la abuelita de turno, en un 90% ignora que puede hacer esas cosas y luego en un 90 o 95% no tiene ni siquiera la pasta para cambiarse una ventana. Entonces, vamos a dejarnos de coña ya. Yo creo que valdría más el aval municipal que el propio dinero, ¿eh? Decir que así, mira, usted tranquilo, yo se lo pago. Supuesto, pero claro, a la señora o al señor que están cobrando 500, 600 o 700 euros al mes de pensión, pues no le puedes decir que dediquen. No, a... claro que no, es Como, que no puede. Claro, no hay, no hay forma de hacerlo, ¿no? O sea que, entonces... claro que ¿no? Claro que no, pero eso es igual que cuando toda la burbuja inmobiliaria y luego el, todos los pisos que se quedaron, los bancos, antes de que se metieran los fondos buitres, bueno, ahí había un parque de vivienda que el ayuntamiento. ...podría haber entrado en ese parque de viviendas... ...y podría haber comprado unas cuantas viviendas... ...y haber hecho alquiler a 200 euros al mes... ...vamos a poner por caso... ...que fuera el dinero que tendría que devolver al banco... ...y te haces un parque de viviendas sociales... ...que vas turnando en caso de extrema necesidad... ...que es lo que va a pasar ahora... ...cuánta gente... ...porque están ahora mismo... Eh, ...quiero decir, hay moratoria, hay moratoria... ...para tirar a la gente de la, a la calle pero espérate que dejen de haber moratoria y la gente se encuentre la puñeta en la calle. Vamos a ver qué problema, vamos a ver la inmensidad del, del problema, ¿eh? O sea, que si todo eso no son bromas. Pues espérate que, que hay... espérate que termine todas esas moratorias, como tú dices, y la situación de pandemia y los trabajos y a ver qué empresas quedan. No, no, claro, en es que claro, poco... entonces habría, habría que prever ciertas cosas y tomar medidas ya. A ver, yo, yo, yo, yo, yo pienso a veces en la gente de Europa, de, de la Unión Europea, que mira a veces para España y digo, ¿qué verán? ¿Qué verán de este país, ¿no? con esta situación? ¿Y, o sea, y, qué, ¿Y qué veremos? ¿Y qué estamos viendo es, nosotros? Es poco... Porque ayer presentó el defensor del pueblo valenciano, presentó el informe al gobierno, a Chimo Puig, y dijo que la administración está fallando. En momentos del COVID, que en 2020 ha fallado a la población... Porque las ayudas, la tramitación es farragosa, no llegan, son sí, lentas. Y además, y además eh, eh, están como, hay ciudadanos que realmente lo necesitan que no pueden, no, no saben tramitarlas. Y hay otros que se dedican a tramitarlas, que son más, más espabilados y que quizás se dediquen a buscar esas ayudas. Ya, pero mientras tanto la administración pública está creciendo. Cada vez tenemos más funcionarios, cada vez tenemos más estructura administrativa. De, y claro, el, el Europa le dice oiga usted tiene que adelgazar eso a la mitad. Pero claro, para claro, avanzar pero, a la mitad, ¿cómo lo Pero, luego, pero luego, es de una, de una rigidez absoluta, absoluta. Hay cosas que son surrealistas. Eh, lo sé porque mi marido está en una asociación que ayuda a la gente, etc. Y muchas veces viene alucinado, dice, pero ¿cómo le pueden haber dicho esto en el ayuntamiento? Es decir, entra en conflicto directo con la normativa, con esto, con lo otro. Yo no digo que es general. Pero, en fin, uh, en fin. ¿eh? Entonces, lo que tú estás diciendo, una persona que no tiene la preparación para poder tramitar online, que eso es otra, habría que hablar de la digitalización de, la, de, de, de, todas las, de todos los trámites, ¿no? los trámites municipales, etcétera, que, que no puede hacerlo porque no saben. Luego, eh, las colas que tienes que hacer y cuando llega eh, preguntan una cosa y muchas veces no te dan ninguna solución. Es decir, hay una indefensión absoluta por parte del ciudadano y esto es desesperante. No, pero es desesperante a todos los niveles. Tú pasas por la puerta de un banco. A mí me da vergüenza a gente calla calla calla, calla, calla, calla. Pasas por calla. la puerta de un banco y ves las colas que hay. Toca, a pleno sol. A pleno sol. Te toca tu turno, entras y ves que el banco está vacío, que nadie está atendiendo a nadie, excepto el cajero, que está atendiendo a una sola persona hasta las 11 de la mañana y que te están cobrando comisión por todo lo que hagas y es para, ¿Y es para llevarlos a la cárcel, al gobierno que no pone límite a esto y a los banqueros que están haciendo esto con nuestro dinero y con nuestra salud. Porque al fin Ay, y al cabo, yo, yo creo si te que esto es... dos horas al sol, tienes un dolor de cabeza que te mueres. Bueno, pero es que, espérate, que espérate, que ahora viene lo mejor. Ahora viene el, los, eh, la reducción de plantilla que va a hacer la Caixa. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿La Caixa? El 18% de los trabajadores van a la calle. Vale. Es que ¿Quién pronto, va a pagar ¿sabes? todo eso? Todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero es que encima de pagarlo, de pagar todo lo que tú has dicho, ¿eh? de que te cobran por tener un poco de dinero en el banco que lo necesita, porque el día de mañana te, no va a tener ni para comer, ¿Eh? Encima, encima tiene que ir con cita previa, rogar para que te digan qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, y ellos tienen tu dinero. Y ahora mismo, ahora mismo, eh, el, el, la gran mayoría de las personas mayores les están enseñando a operar, a operar por Internet, pero ¿de qué vais? Si van a suprimir un 35 o 40% de las oficinas bancarias y veremos qué pasa, Con, uh, uh, uh, con la gente mayor, pero vamos a ver, es que estamos hablando aquí. La gente mayor, estamos hablando. La gente mayor problemas o caer en brazos de estafadores. Alguien que le diga yo te voy a solucionar esto, tu te, confianza ¿Claro? te, te dame tu número de cuenta y que ha ¿Claro? pasado un montón de ocasiones, sabes. Bueno, claro, pero mira, la primera gran oleada, oleada que hubo de cierres de oficinas bancarias, que también se yo con el Sabadell en su momento. Yo vivo eh, en la calle Ángel, ¿vale? Eh, ahí había... Una calle, eh, tráfico, una calle sin tráfico, por cierto. Sí, ¿no? bueno, eso es otra, déjalo. <risa> eh, eh, eh, es que, escúchame, había, al lado de mi casa, había tres oficinas bancarias, ¿vale?, de distinta, distintas entidades. Las cerraron todas. La gente del Raval, que en su mayoría, eh, pues eh, yo diría que el 60% son gente mayor, eh, tiene que irse o a la Glorieta, esto sí pueden andar, o bien eh, a la circunvalación ahí en Pedro Juan, Perpiñán y todo esto, para poder encontrar una oficina bancaria. Pero, ¿estamos de broma? Ahora, cuando van a suprimir, además, lo que van a suprimir, pues no sé si se tendrán que ir a CREBIEN, No, y la gente como nosotros, que ya hemos cumplido los 40, eh, manejamos ordenadores, pero hay un montón de gente que le dice, no, esto hágalo usted por, por internet, y claro, el señor se te queda mirando como diciendo, dígame, ¿eso qué es? ¿Eso? Bueno, eh, tenemos que poner el punto final, pero, eh, pero lo, ponemos con, no, no, por, lo ponemos con una buena noticia en esto, en esto Hombre. de los bancos. O, A vosotros os gustará, bueno, no sé, eh, el Supremo acaba de ratificar la condena por esos ex directivos de la antigua cam No sé si sí. las cuentas sí. expuestas por esas dietas ilegales que cobró el expresidente, que es un ilicitano modesto crespo de 600.000 euros. Que las ha devuelto, por cierto. Vale, sí, sí, claro. menos de mal. Ha devuelto el dinero. Por eso sí. hemos dicho que es una buena noticia. Eh, claro. Al menos la justicia eh, controla los excesos que se han producido dentro de esas entidades bancarias. ¿Le puede la... decir cuántos años hace que ocurrió aquello? Exactamente, iba <risa> a decir, el, el problema es cuánto tarda la justicia en eh, igual. Eh, decimos que es lenta pero llega. Por la cierto, la justicia es lenta pero llega. Hace un mes y la justicia vino... que llega tarde no es justicia. No es justicia, exactamente. Es eh, cierto, también. Eh, pero dejadme acabar con algo positivo, ¿no? Sí, esto, esto ya <risa> Hombre, a ser positivo. Hombre, ¿te, <risa> ¿te parece poco que <risa> me va a ver a vacunar? <risa> eh, exactamente. La vacunación está funcionando y la justicia es verdad que es muy lenta, pero, pero, pero puede llegar y es mejor más vale tarde, sí, puede, en, puede. Más vale tarde que nunca. También sí. hay, hay refrán para todo. Y se puede ver eh, la botella medio llena o medio vacía. Genoveva, muchas gracias. Eh, a ti. Por tu participación, que vaya todo muy bien. La vacuna. Un placer. Gracias. Un abrazo muy fuerte, presidenta y Sacramento, gracias por participar. Sacramento. Bueno. Un abrazo. Igualmente, Geno, eh, que vaya bien todo, conejito. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Adiós. Adiós. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y después de esa tertulia con los periodistas Genoveva Martín y Sacramento Alvear, vamos a seguir analizando otras cuestiones que preocupan a la ciudad de Elche, como es el sector del calzado y sus componentes. Y es que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, tras reunirse esta misma semana con las patronales del calzado y de sus componentes, se comprometió a buscar soluciones para que el sector, que está en una situación crítica, lo reconoció él mismo, pueda acceder a esas ayudas europeas y además no tenga que enfrentarse ...a un posible incremento... ...como anunció Estados Unidos... ...a sus exportaciones en este mercado... ...que es estratégico... ...ayer mismo el gobierno de Pedro Sánchez... ...rectificó y abrió la puerta... ...para que la industria zapatera... ...pueda acceder... ...a esas ayudas extraordinarias... ...procedentes de Europa... ...para garantizar... ...la solvencia de las empresas... ...un anuncio que valoró... ...de forma positiva el alcalde... ...que ha señalado... ...lo hemos escuchado hoy en La Glorieta... ...que las gestiones que han realizado... ...han dado sus frutos... ...pues bien, queremos saber qué gestiones son las que se han realizado y quiénes han estado detrás de este logro. Y para ello contamos con el director de AEC, de la Asociación de Empresarios de Componentes del Calzado y Maquinaria, Álvaro Sánchez. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Ah, eh, bueno, pues eh, son dos emergencias las que tienen ustedes, eh, acceder a esas ayudas europeas y que la tasa Google... No permita, no, se, no permita que haya represalias y se agraven las exportaciones del calzado en Estados Unidos. Pues bien, vamos a comenzar con las ayudas europeas porque parece que han conseguido ustedes, por fin, eh, estar dentro de ese reparto que va a realizar el gobierno español. Bueno, mmm, no exactamente. Vamos a ver, la, la primera noticia que, que se ha hecho pública ha sido a través de la nota de prensa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que efectivamente ayer pues, se alcanzaba un acuerdo en el que el Consejo de Ministros eh, pues, bueno, pues, rectificaba y efectivamente aprobaba una modificación del Real Decreto Ley 5 2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en la que sí quedaba opción a que las, las comunidades autónomas pudiesen eh, pues, eh, destinar esas ayudas a aquellos sectores que considerasen que habían sido afectados por, por la pandemia y que en la medida de lo posible, aún no estando dentro del Real Decreto, pues, se pudiesen incorporar. Eh, claro, hay que destacar que, que de manera excepcional eh, las comunidades autónomas podrán otorgar estas ayudas, pero ¿a qué empresas? A empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en el 2019 y claro, para nosotros eh, todas las empresas son viables, no solamente las que hayan tenido un resultado negativo en el 2019. Por lo tanto, no, de entrada ya nos ponen un parapeto en cuanto a qué empresas van a poder optar o no van a poder optar. En segundo lugar, todavía no queda claro si lo van a, a gestionar eh, basándose en los Códigos Nacionales de Actividades Económicas. Eh, tal y como nos notificaron desde la Generalitat Valenciana el presidente Timo Puig, eh, parece ser que sí, que, que la única opción válida es eh, seguir con, con el Real Decreto Ley, que es en base a los Códigos Nacionales de Actividades Económicas, que ya están aprobados, pues que esas ayudas eh, puedan ser asignadas a, a las empresas. En este, en este contexto, todas nuestras empresas, todo nuestro sector, tanto el del calzado como el de los componentes para el calzado, que es muy heterogéneo, no entra dentro de los códigos nacionales de actividades económicas. Por lo tanto, nosotros, desde la patronal de los componentes para el calzado, lo que los, les solicitamos es que valorasen eh, en, con, con cierta, cierto grado de, de seriedad y madurez eh, la importancia de nuestro sector y la dificultad por parte de nuestra industria de poder acceder a estas ayudas, de tal manera que, que abran una línea o, un, o una opción válida para que todas las empresas del sector del calzado y los componentes para el calzado eh, puedan, puedan optar a las mismas, bien certificándolo desde las asociaciones o bien buscando una alternativa a los códigos nacionales de actividades económicas para que sea el sector el que reciba las ayudas y no unas empresas u otras. Ese es, eh, concretamente, el escollo con el que nos encontramos ahora, que entendemos que se podrá salvar y que, finalmente, podremos optar a, a estas ayudas. Pero, hasta la fecha, para mí, personalmente, eh, se queda en una nota de prensa eh, que veremos a ver cómo se materializa en, en un documento real, en un documento legal, mejor dicho… Y, y, que, y que pueda llevarse a la práctica eh, para que las empresas puedan optar a estas ayudas tan necesarias. Eh, vale, eh, entonces, eh, por la exposición que ha dicho, la conclusión es que ustedes siguen todavía pendientes eh, de que el Gobierno, la Administración, les resuelva este problema de acceder a las ayudas europeas extraordinarias que vendrán a España. Pero sí, porque... lo, positivo, lo positivo es que ya no dependen del Ministerio, sino del Gobierno valenciano. Bueno, ¿De que cree esa línea de subvención de, para, para, estar, eh, para que las ayudas lleguen a todas las empresas, sean o no con resultado negativo? Sí, vamos a ver. Eh, digamos que hay unos, unos parámetros, que esos están establecidos por, por el Real Decreto Ley, y que en cualquier caso una cosa es lo que llega el Real Decreto Ley y otra cosa es lo que nosotros estamos transmitiendo y trasladando a la Administración, tanto central como autonómica y local. En el caso del Real Decreto-Ley, pues eh, se elevará al Parlamento y luego se decidirá si finalmente, eh, pues, se aplica o no o, cómo, o qué se aplica, de acuerdo, con las correspondientes modificaciones que se puedan incorporar. Pero eh, a fecha de hoy, lo que sí que tenemos claro es que hay un Real Decreto-Ley, que, que el Gobierno central eh, ha, ha tenido esa, ese, ese detalle, digámoslo, de, de una manera eh, positiva de atender nuestras súplicas, porque así son, y, y nuestras para resolver nuestras necesidades y han abierto una línea de trabajo que es válida para nosotros, que es la de que las comunidades autónomas eh, nos asistan y atiendan pues, en la medida de lo posible eh, a las empresas de nuestros sectores con el objeto de que puedan acceder a estas ayudas. También es cierto que ahora la cosa también se complica, porque estamos hablando de comunidades autónomas y nuestro sector es un sector nacional. Por lo tanto, tendremos que empezar no solamente a trabajar con la Comunidad Autónoma de Valencia, sino también con la Comunidad Autónoma de La Rioja y con otras comunidades autónomas para ver de qué manera esas ayudas llegan a todas las empresas. Bien, pues van a tener ustedes que trabajar en… Vamos a hablar del sector, porque estas ayudas eh, son indispensables, son estratégicas para, para poder sobrevivir a, a esta caída del consumo. No, para mí no lo son. No lo son. Eh, yo pienso que estas ayudas son unas ayudas eh, que, que llegan en un momento eh, concreto, que ojalá se apliquen de inmediato, porque cuanto más se tarde mmm, más, menos serán las empresas que podrán optar a ellas por las circunstancias eh, que estamos viviendo y, por lo tanto, no creo que sean unas ayudas estratégicas, dado que se está hablando pues, eh, del parámetro fundamental, es que aquellas empresas, en primer lugar, ...que hayan tenido unos resultados negativos en el año 2019... ...y en segundo lugar que su facturación pues eh, no haya descendido más de un, de un... ...haya descendido más de un 30% eh, respecto al 2019. Eh, ¿Qué ocurre? Que claro, ¿cuál es el porcentaje de ayudas a las que pueden optar? Pues eh, en el caso de, de, de las empresas hasta un máximo de 3.000 euros... Eh, y el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 200.000 euros. Bien, son cantidades importantes, y eh, hablamos del parámetro superior, que son los, los 200.000 euros. Pero a una empresa, a una empresa que ha tenido a todos sus trabajadores en ERTE, ...que el mercado se ha caído por completo, que el, que el consumo ha disminuido más de un 40%, que la producción está al 35%, que ahora nos encontramos con el problema de los Estados Unidos... Vamos a ver, yo creo que estas ayudas pues, eh, no van a resolver el problema. Eh, yo creo que el Gobierno tiene que ser consciente de que tiene que plantear planes estratégicos, planes eh, de actuación directos a los sectores productivos para eh, revitalizar la industria, el comercio, el consumo y sobre todo para, para, para ayudarnos a invertir nuevamente en innovación y en, y en, y en digitalización. Por lo tanto, eh, yo creo que esto no deja de ser para mí personalmente un parche y creo que el Gobierno tiene que centrarse muy mucho en, en qué quiere hacer de cara a un futuro con la industria y con los sectores productivos de nuestro país. Eh, ¿qué es lo que, eh, supongo que ustedes habrán aprovechado todas las reuniones que han mantenido, no solo se han reunido con Chimopuch eh, también ayer estuvieron en el Congreso de los Diputados con quienes se reunieron. ¿Habrán aprovechado esas reuniones con los representantes políticos para decir esto mismo? Que las ayudas son un parche, que bien, que hay que entrar porque es una injusticia la que se ha cometido con ustedes, pero que lo que deben hacer son una política más, de, más decidida para apoyar y favorecer la industria. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. La primera reunión que mantuvimos eh, ya fue con la Administración eh, autonómica y local hace tiempo. Eh, pero la reunión que realmente ha sido, eh, yo creo que el punto de partida, eh, ha sido la cumbre de alcaldes eh, a nivel local que, que se celebró aquí en Elche. Eh, eh, con todos los alcaldes de las zonas zapateras quienes tuvieron eh, pues la deferencia de responder a la invitación de, de nuestro alcalde, y eh, responder eh, seriamente a, a la situación por la que atraviesan todas la, todos los municipios zapateros a nivel nacional. Eh, en, esa reunión, en esa primera reunión ya se plasmó claramente cuáles eran los, las necesidades que teníamos en el sector. Indudablemente aquí se, trata, se tratan eh, dos problemas. Uno, el de las ayudas europeas, eh, en base al Real Decreto Ley y otro, el de la situación eh, de los aranceles que, que nos están generando un problema grave eh, en, en base a la tasa Google impuesta por el Gobierno central y que eh, como tal pues el, el Gobierno de los Estados Unidos ha respondido con este castigo. Eh, la segunda reunión que hemos mantenido ha sido con el presidente de la Generalitat. Bueno, pues en esa medida hemos podido eh, analizar, como hemos mencionado anteriormente, eh, la situación eh, en la que nos encontramos. Y ayer pudimos tener la oportunidad de asistir al Congreso de los Diputados en una reunión privada con eh, en la Comisión de Economía del Partido Popular, en la que expusimos eh, claramente pues, cuál era la situación. De tal manera que el plazo de unos días, entiendo, pues eh, se trasladará al Consejo de Ministros la petición que nosotros hemos trasladado eh, a la Comisión de Economía del Partido Popular para que, medien, eh, en base a, a, a las necesidades que tenemos, medien por toda la industria y, concretamente, por el sector del castado para poder resolver el problema concreto en el que nos encontramos. Y... ¿Vale? Eh, esa, esos, son, esos son los tiempos, ¿de acuerdo?, y es la situación en la que nos encontramos. En esa petición que ustedes han realizado eh, ayer a, al Partido Popular, eh, eh, ¿qué, ¿qué incluyen? Eh, ¿Qué median para lo de la casa Google, pero para qué más? ¿Qué, qué más peticiones eh, incluyen? Bueno, fundamentalmente les hemos hecho una radiografía, una fotografía de la situación actual del sector y de la problemática seria hacia la que nos encontramos, porque eh, si el sector no se revitaliza, Y, y no se resuelve la situación actual en la que nos encontramos, eh, la, la, la gravedad va a ser eh, máxima en cuanto a que las industrias van a perder cuota de mercado, van a perder competitividad, van a perder oportunidades de negocio, y por lo tanto pues, todo ello va, va a generar un daño irreparable en el sector. Hay que entender que la situación que nos afecta a nivel eh, internacional respecto a la relación con los Estados Unidos es gravísima. El daño ya se ha hecho. Es decir, las empresas norteamericanas han cancelado pedidos y, por lo tanto, las empresas españolas eh, han visto mermada y afectada gravemente su actividad industrial y, por lo tanto, comercial. Estamos hablando de, de varias temporadas, las que se van a ver afectadas concretamente en, de, en, en cuanto al calzado. Estamos hablando del otoño-invierno. ...que se está, se está fabricando y que rápidamente se va a empezar a trabajar... ...con la temporada de primavera-verano 2022. En nuestro caso estamos hablando de que acabamos de presentar... ...las tendencias de otoño-invierno 2022-2023... ...y por lo tanto si, si no conseguimos resolver este problema... ...nuestra propia temporada, la del sector de los componentes... ...para el calzado se verá nuevamente afectada. Todo ello va a generar pues, una situación de debilidad en el sector... ...gravísima debido a que concretamente los aranceles eh, que ha aplicado Estados Unidos... ...que incrementan eh, los porcentajes en un 25 y en un 27,5% sobre el 10 adicional... ...que ya teníamos posicionándonos en el 35% y el 37,5% nos hace que las operaciones... ...ya no sean rentables para poder operar en un mercado como es el de los Estados Unidos... ...en el que en el año 2019 se facturaron 151 millones de euros fecha en la que realmente no llegábamos al tope máximo. Para mí, el indicador ideal es, eh, del que deberíamos estar hablando es el del año 2018, que fueron 255 millones de euros. ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de perder 255 millones de euros de nuestra facturación global y la oportunidad de disponer de una, palanca, de una palanca de cambio, que es el mercado de los Estados Unidos, que es el mercado del lujo. Estamos hablando de las grandes firmas multinacionales, eh, como puedan ser pues, Stuart Whitman, Estela McCartney, como puedan ser la Butan, como puedan ser inclusive todas las grandes firmas eh, italianas, francesas, Gucci, Prada, que al final dirán, bueno, si en España eh, han perdido capacidad industrial para poder fabricar a estas grandes firmas, pues nosotros, que ya estamos fabricando en España, que nos están también fabricando en España, pues vamos a replantearnos seriamente si necesitamos trasladar nuestras operaciones a otros países sí. vecinos, como puede ser Portugal, Italia o Francia. Sí. ¿de sí. Acuerdo? En, eh, claro, la situación es que los países que han sido afectados han sido Italia, pero un cuarto, en cuatro partidas arancelarias en las cuales no se encuentra el calzado de, de señora. Eh, eh, España que se ha visto afectado en 17 partidas arancelarias, inclusive cuatro más de marroquinería. Luego tenemos eh, Turquía, que Turquía es el cuarto fabricante a nivel mundial de calzado y que mm, hoy por hoy pues, está generando una competencia importantísima eh, a, nivel, a nivel productivo. Eh, el quinto, la India. El sexto, Austria. El séptimo, el Reino Unido. Eh, pero en cuanto a calzado han sido Reino Unido, Italia y España. Quiere decir, Portugal no está afectada por la tasa Google y Portugal, por lo tanto, está en una posición pues, de competitividad máxima para poder aprovechar la oportunidad de negocio y captar todas las operaciones que se vayan a dejar de, de, de, de efectuar en España. Por lo tanto, eso es, eh, para mí, el grave problema en el que nos encontramos. Sí. No, esto no se resuelve con unas ayudas, esto no se resuelve con una simple negociación, que sí que hay que negociar con los Estados Unidos, que hay que ponerles en situación, pero que indudablemente el daño está hecho. ¿Mm? Esto se por resuelve... lo tanto, habrá que plantear un plan B. Eh, el plan resuelve... B ya veremos a ver cuál es. Eh, exacto, pero ustedes lo que consideran es que la solución pasa porque el Gobierno rectifique también y no, eh, y no fije esa tasa Google. A las empresas bueno, es que, es, que, es que yo que conozco a los americanos, porque sé cómo son la primera potencia a nivel mundial, los americanos cuando se posicionan en un mercado y toman una decisión no dan marcha atrás, no dan marcha atrás, tienen que evaluar económicamente el beneficio que obtienen por la decisión que van a tomar. Por lo tanto, es probable que por mucho que el gobierno de España rectifique y posponga esa decisión A la decisión que, que, que deberían haber, eh, que, que debe tomar la Unión Europea eh, dentro de la OCDE y que está en estudio, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo entiendo que ha sido una precipitación en toda regla por parte del gobierno de España y que, ha, y que ha generado consecuencias. Bueno, pues independientemente de esta decisión que hayan tomado, aunque rectifiquen, yo entiendo que los Estados Unidos no van a dar su brazo a torcer. Eh, porque Exacto. son los Estados Unidos y, ante todo, pues, se van a imponer. Pero la pregunta, tanto, la pregunta, Álvaro, es... Eh, ¿Esto era una amenaza de Estados Unidos de subir los aranceles a las exportaciones zapateras? ¿Es una, sí. ¿Sigue siendo una amenaza o ya es una realidad? No, bueno, todavía no es una realidad. Probablemente pueda llegar a ser una realidad a partir del mes de junio, cuando eh, realmente decidan si procede o no procede aplicar esa, ese, esos aranceles en base a que España decida rectificar o no rectificar. Pero dudo mucho que lleven a conseguir un acuerdo entre España y Estados Unidos. Eso será a cambio de algo, ya veremos a cambio de qué. Por lo tanto, eh, la pelota ahora mismo está en el tejado del Gobierno de España. Decidirán eh, cómo gestionan este problema, que nos ha generado pues, un impacto muy negativo al sector del calzado y de los componentes para el calzado indirectamente. Pues no será muy fácil eh, solucionar este problema, el eh, problema eh, que requiere toda la diplomacia eh, europea. Eh, pero Álvaro, eh, Has, has, nos has radiografiado las consecuencias tan negativas que tendrá eh, esta amenaza de Estados Unidos en, cuando se ejecute, si es que llega a ejecutarse sobre el sector del calzado y los componentes. Se pierde un mercado estratégico, dejamos de ser competitivos, pero también se pierde, y lo has dicho, la fabricación de, a determinadas firmas internacionales norteamericanas. ¿En Elche estáis fabricando para firmas internacionales norteamericanas? Sí, sí, sí, se está fabricando para empresas eh, internacionales norteamericanas, claro que sí, se está fabricando tanto componentes como calzado terminado, eh, eh, no tanto como a nosotros nos gustaría, pero eh, lo que hay que entender es que en Elche se está fabricando tanto componentes como calzado, no solamente para firmas eh, internacionales norteamericanas, sino para otras firmas internacionales, como puedan ser italianas, francesas… De, ...de un nive de nivel muy alto, ¿eh? estamos hablando de calzado de lujo... ...por lo tanto eh, esa es la situación en la que nos vemos afectados... ...pero indudablemente a nivel de Elche, mmm, bueno, eh, no, no tenemos que centrar el tiro... ...tenemos que centrar el tiro a nivel autonómico, a nivel provincial... A ...autonómico y a nivel nacional, es decir, sobre todo a nivel eh, eh, eh, provincial que es donde mayor concentración tenemos de la fabricación de, este, de esta tipología de producto, en Elda, Petrer, Elche, eh, por lo tanto, mmm, estamos hablando de muchos puestos de trabajo y de, de empresas muy sólidas con una proyección enorme que han invertido una barbaridad en tecnologías y que ahora se estaban intentando digitalizar. ¿Eh? Y, y claro, si perdemos este, esta oportunidad de dar continuidad a esta fabricación de producto que para nosotros es estratégico, que además pone en el mapa a nivel mundial el calzado español, el Made in Spain, la calidad de, nuestro, de nuestra fabricación y de nuestro producto, nuestro know-how, pues si eso lo perdemos, acto seguido. Cuando un consumidor que, que busque este perfil, de, de este, esta tipología de producto y perciba que ya no se fabrica en España, pues bueno, pues automáticamente eh, empezará a pensar en otros países como pueda ser Portugal o como pueda ser eh, Turquía o como pueda ser cualquier otro país que no se haya visto afectado por esta tasa o por estos aranceles. Porque tendrá la oportunidad de colocar su producto en el mercado, quiero decir. Quizá el problema más importante al margen de las ayudas que usted ha calificado de parches es este, el de perder un mercado tan importante como el de Estados Unidos para los componentes y el calzado. Álvaro, eh, ¿pero qué hay que hacer? Eh, hay, hay visibilidad de mejorar porque ustedes dicen que, que lo más grave es ese, ese descenso del 40% de la caída del consumo. Esto es lo que ha provocado que, que el, las ventas hayan caído de forma fulminante durante este, este año. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Ustedes qué esperan? ¿Qué esperan de 2021? Bueno, vamos a ver, eh, eh, el, la caída del consumo ha sido un, un, un problema gravísimo, pero es, es un, un caso coyuntural eh, debido al impacto de la pandemia. Por lo tanto, yo entiendo que una vez que se abra el comercio y empecemos a ganar confianza, pues volveremos a consumir. A todos nos gusta pues, eh, disponer de, del mejor calzado y en España eh, yo creo que tenemos el mejor calzado a nivel mundial. Por lo tanto, eh, a mí eso no me preocupa. Yo confío plenamente en que el, que el consumo se reactivará, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero el problema es que allá donde se pueda colocar un zapato español, pues probablemente tendrá mayores posibilidades un, un zapato italiano o un zapato portugués. Ese es, ese es el problema. El problema es que el Gobierno de España y las comunidades autónomas nos tienen que ayudar nuevamente a relanzar nuestros sectores. Nos tienen que apoyar en las ferias internacionales, nos tienen que apoyar a la venta online, nos tienen que apoyar en el, apoyar en el comercio, nos tienen que apoyar a relanzar eh, el consumo a nivel nacional y sobre todo la marca, la marca España, claro. porque es la única opción que tenemos para poder otra vez recuperar esa confianza de los consumidores internacionales y ganar ese posicionamiento tanto en el, en el mercado como en el punto de venta, bien sea presencial o bien sea digital. Entonces, eh, esa es la pura realidad y eso eh, indudablemente eh, requiere de dinero, requiere de ayudas, requiere de inversiones, requiere pues, de, de, de incentivos eh, a, a las empresas y, y al consumo para que en la medida de lo posible eh, la economía vuelva a fluir y sobre todo nuestra industria se vuelva a reactivar y a ilusionar pues, con, con lo que sabemos hacer, que, que son zapatos, y vender zapatos en todo el y, mundo. Y también saben eh, cómo apoyar la marca Made in Spain, la marca España. Eh, ¿Ustedes confían en que este gobierno eh, asuma esa prioridad? No, no, lo sé, no lo sé, sinceramente. El gobierno tiene muchos frentes abiertos, y estamos viendo que bueno, intentan resolverlos, pero, pero yo no tengo mucha confianza. Creo que lo harán, pero probablemente lo harán tarde. Eh, todavía no han lanzado ningún mensaje de planes estratégicos de, de, de relanzamiento de, de marca España. Eh, prueba de ello es que cuando hemos hablado, por ejemplo, eh, con el ICEX eh, nos transmiten eh, que los presupuestos eh, se siguen manteniendo, que es una muy buena, muy buena. Eh, eh, un muy buen mensaje, ¿de acuerdo?, una muy buena noticia, que los presupuestos se mantengan, pero es que estamos hablando de los presupuestos ínfimos, ¿de acuerdo? Eh, nuestro presupuesto, concretamente el del sector de los componentes para el calzado, eh, ha descendido desde el año 2008 hasta en un 85%, y hablar de unas cantidades de 140.000 euros a nivel nacional para relanzar un sector, pues, por favor, eh, eso son cantidades ridículas. Eh, ...sujetas inclusive en la participación de las ferias a la temporalidad... ...que implica que empresas que hayan participado en ferias durante cinco años... ...ya no pueden optar a ayudas, pues eh, a mí me parece una cosa que, es, que es, eh, está obsoleta. Eh, la situación actual pasa porque no nos, no nos obliguen en la medida de lo posible... ...a aplicar esa temporalidad porque los ciclos económicos han cambiado... ...y cuando una empresa, por muy internacionalizada que estuviese... ...tenía oportunidades de negocio, ahora, ahora en los momentos en los que estamos... ...las ha perdido todas, por lo tanto hay que ayudar sí o sí a todas las empresas... ...grandes, pequeñas, medianas, a todas por igual, recuerden Y nos tenemos que olvidar de temporalidades, de límites... No, no, hay que apoyar a las empresas a todos los niveles. Y esa es la, la clara situación en la que nos encontramos. No, no, por lo, tanto, por lo tanto, esa es la situación. Y el Gobierno todavía no se ha planteado seriamente un plan estratégico ni unas líneas de ayuda que resuelvan estos problemas, que son los problemas más reales. Es decir, ¿qué va a ocurrir después de la pandemia? No durante la pandemia, sino después de la pandemia. ¿Qué plan de actuación tiene el Gobierno para relanzar la economía a nivel nacional y a nivel internacional pospandemia? Esa es mi pregunta. ¿De acuerdo? Y todavía no tengo respuesta. Quiero terminar esta entrevista preguntándole eh, cuáles son los ánimos de los empresarios ilicitanos? Usted ha estado bueno, pues, reunido con todos los eh, representantes políticos, pero ¿y a quién representa? ¿Cómo están los ánimos? Los empresarios están muy preocupados. Están ilusionados porque les gusta trabajar y hacer su trabajo pero, y, y porque hay muchos frentes abiertos, sobre todo temas de innovación, de digitalización, eh, pero, pero indudablemente están muy preocupados. La situación que se presenta pues es, es muy complicada. Hay que entender que, además… Eh, nos vamos a encontrar con problemas económicos y financieros importantes ¿eh? porque se están generando unos porcentajes de endeudamiento enormes y estamos empezando a percibir pues, que hay un porcentaje alto de morosidad en el sector, dado pues, que, que no hay consumo, que, que no entra liquidez en las empresas y que, por lo tanto, pues, se difieren los pagos. Por lo tanto, eh, veremos a ver qué pasa cuando acaben los ERTE, si acaban o cómo acaban. Entonces es una situación pues, que, que, que indudablemente a cualquiera le quita el sueño. Y si además nos encontramos con que no tenemos oportunidades comerciales ni de negocio a nivel eh, nacional o a nivel internacional, bien porque las ferias estén paralizadas o bien porque no podemos salir al exterior o bien porque nos ponen encima barreras arancelarias a la exportación… Pues, pues tenemos muchos, muchos frentes abiertos. ¿eh? O sea que con estas ayudas, con esta nota de prensa o noticia de que el Gobierno ha rectificado y que ha trasladado a las comunidades autónomas, con esto no se resuelve el problema en absoluto. Se nos anima a tener una, un, a ver allí al fondo una luz, posible ayuda, que no sabemos cuándo llegarán, ni, en qué, ni, de, ni, de, ni, de, ni de qué manera, ni a quién le podrán llegar estas ayudas, Pero el problema todavía no está resuelto y no sé cómo se resolverá. Yo pienso que al final lo resolveremos nosotros, trabajando, trabajando y trabajando, que es lo que sabemos hacer, apoyando a las empresas a salir a las ferias internacionales, a participar en ellas y con, con mucha valentía. Eh, es, es la única manera. Pero desde luego necesitamos que nos ayuden. Pues creo que, que ustedes solos van a, a salir adelante por lo que ha dicho, porque hay, es verdad que mucha preocupación, pero también mucha ilusión por esa innovación, digitalización, por ese futuro que, que se abre ante el sector eh, del calzado y sus componentes. Álvaro Sánchez, director de AEC, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Pasan cinco minutos de las diez y media de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorita que comenzó a las 9 con esa tertulia de los periodistas Genoveva y Sacramento Alvear que ha continuado en esta segunda parte con la entrevista al director de la Asociación de Empresarios de Componentes, Álvaro Sánchez, para hablar precisamente de los problemas del sector del calzado y de su industria auxiliar y terminamos esta recta final con la ronda de noticias porque tenemos con nosotros a Salvador Canteijo. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ross? Muy buenos días. Como estaba previsto hoy no hay vacunación en IFA, las dosis las 6700 dosis que estaban previstas poner. Se han puesto en los dos días que estaban previstos colocarlos, lunes y martes. Hay quien critica que eh, no sea una vacunación masiva lo que se está haciendo en IFA, pero ya saben que el gobierno valenciano lo que ha decidido es tener toda la infraestructura montada y conforme vayan llegando las dosis, ir avisando a la población y tener ya los protocolos, los circuitos, los lugares establecidos para la vacunación. Eso sí, aunque no se esté vacunando en IFA hoy porque no hay dosis suficientes, sí que continúa la vacunación con Pfizer y Moderna en los centros de salud para las personas que eh, habían sido citadas, los mayores de 65, que en ciertos casos pues, se les convoca en esos centros de salud donde no hay tanta saturación. Eh, ...continúa hoy la vacunación. Y todo mientras eh, estamos empezando a ver el principio de la cuarta ola... ...no se espera que sea tan fuerte, es verdad que en el resto de España... ...ya están subiendo los casos desde hace varias semanas... ...aquí en Elche, nos hemos librado durante todo este mes de abril... ...y ahora a finales es lógico que empecemos a ver ciertos repuntes. En los hospitales no hay variaciones respecto a ayer... Ayer sí que vimos cómo subía una persona en el hospital general, una persona más en, en planta. Ya son dos las que están allí en ese hospital, junto a las tres que están en el hospital Inalpo en, en planta, a las que hay que sumar cuatro personas más en las UCIs, ocho en total entre los dos hospitales. A eso hay que sumarle que cada vez estamos conociendo pues, ligeros aumentos de los contagios. Ayer les contábamos que había subido la tasa de incidencia, estaba rondando los 30. Hoy hemos conocido... ...que hay un brote de origen laboral... ...que afecta a cuatro personas en Elche... ...vuelve a haber brotes en Elche... Así que no se piensen que esto ha terminado, no se piensen que el virus ya está controlado y que hayamos tenido buenos datos durante el pasado mes, eh, finales de marzo, principios de abril, no significa que nos podamos relajar. Llevamos tres semanas muy buenas, hay que seguir así, pero para ello es importante que continúe la vacunación, cosa que como decimos hoy ya no lo está haciendo ENIFA porque no hay las dosis suficientes, pero también mantener todas esas normas, mantener todas esas eh, medidas de seguridad para que no haya contagios eh, comunitarios como ha ocurrido en esta empresa, donde hay cuatro casos contabilizados. Y, Salva, ¿qué titulares nos va a dejar esta jornada? La de ayer fue muy densa. La, esta jornada tenemos también la visita de un responsable autonómico. Fíjate que eh, sospechamos que ayer fue tan denso porque hoy... Eh, la, agencia, la agenda está prácticamente vacía y es que la atención mediática hoy está puesta en el Elche de Fútbol hay partido a las 9 de la noche desde las 8 y media lo contaremos aquí en el 101.4, por tanto el Telenit Se atrasa hasta las 10 menos cuarto, hasta las 21.45, una versión reducida del informativo local. Y como los agentes sociales, políticos entre ellos, saben que hoy la atención está puesta en el Elche, no hay tantas ruedas de prensa, no hay tantas convocatorias para este día. Sí que Ciudadanos va a presentar sus mociones para el pleno del lunes, también lo va a presentar el Partido Socialista. Y mientras todo ello tenemos la visita... Eh, eh, del, secretario. del Secretario Autonómico de Educación a las obras del Instituto Vicente Verdú. Eh, de Miquel Soler está en este momento, junto con el alcalde, visitando esas obras del nuevo instituto, del número 11 de Vicente Verdú, que está en el sector quinto, zona del Corte Inglés. También hoy se presentan eh, las diferentes actuaciones que se marcan dentro de ese Abril en Danza, que se organiza entre el Ayuntamiento de Elche y de Alicante, la semana pasada fue en Alicante, esta semana toca en Elche, y la representante ilicitana no podía ser de otra mm -hmm. forma que Asun Noales, quien hoy nos contará cuál es eh, el espectáculo que va a presentar dentro de abril en danza. Da gusto, da gusto ver cómo avanza la cultura también en este municipio y da gusto también dar noticias de que nuestra incidencia sigue siendo muy baja mm -hmm a pesar de ese avance de la cuarta ola en otras comunidades donde los contagios se disparan, hay que ser muy prudentes Alba. con esos datos, ya que hablando de cultura, ayer conocimos por ejemplo que el Festival de Cine Independiente de momento sigue adelante, uh -huh. ya lo hizo el año pasado con mm, fuertes medidas de seguridad este año pues también quieren hacerlo saben que se hace al aire libre, en el chocolater uh -huh. tenemos fecha, será la tercera semana de julio y este año por cierto hay un premio más, un premio al corto más irónico, más eh, con más retranca y no podía. A llevar otro nombre que no sea el de García Berlanga, quien este año se cumple su centenario de su nacimiento. Y además el gobierno valenciano ha declarado año de Berlanga, García Berlanga, me este año está, está por supuesto dedicado a este cineasta valenciano. Es que la situación que estamos viviendo es un sí, poco… Eh, de las películas de Berlanga. De las películas de Berlanga, vergaleanas, eh, eh, eh, sí, y me gustaría saber cómo… Hubiese relatado él todo esto de, de la pandemia, de que hay vacunas pero no llegan, de, bueno, en fin, que la situación a veces supera la, la ficción. Desde luego, nos, <risa> nos podemos reír con, con otros cineastas que han cogido Exacto. el relevo a García Berlanga, que como buen maestro deja buenos discípulos. Salvador Campello, muchas gracias, a la una, escuchamos a Marga García. A la una, aquí a Marga García y a Ana López y a las 10 de menos cuarto y 21.45 en Telení, toda la información del chat. Hay que recordar que la programación de Teleel, por tanto, se trastoca porque hoy el Telenit no será a las nueve y media porque a las nueve empieza marcador el programa de Paco Gómez que nos recogerá ese partido importantísimo del Elche y por tanto nosotros apareceremos las noticias en el descanso del encuentro. Exactamente. En quince minutos vamos a resumir todo lo que ha ocurrido. No veas el trabajo y mañana con a todo gol también trastoca la programación porque el análisis no podrá estar en... A las debate. 10 y cuartos, porque ahora habrá todo gol y el análisis va después, irá sobre las 11 de la noche. De todas formas, mañana contaremos la programación de mañana. Hoy lo que tienen que quedar es que a las 8 y media comienza la retransmisión de marcador. El partido empieza a las 9 y en lugar de a las 9 y media, a las 10 menos cuarto, tendremos el Telenite. El fútbol nos trastoca la programación. Eh, Salva, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora precisamente con la información deportiva. Veamos eh, cómo afronta el Elche este, esta final, este encuentro tan importante. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Esta noche a las 9 el Elche juega el partido más importante de la temporada, partido frente al Valladolid. Encuentro de urgencias, calificado de final por parte de los dos entrenadores, dos equipos que están abriendo la zona de descenso. El Valladolid marca el primero de los puestos de descenso con 27 puntos, el Elche el segundo, es decir, el penúltimo, con un punto menos. Eso sí, el cuadro de Pucela tiene un partido menos que disputará la próxima semana. Fran Escribá ha dejado muy claras cuáles son las sensaciones para el encuentro de esta noche. El partido evidentemente es importante, muy importante. Y además lo dije después del partido, quiero que lo vivamos como, como una final pero no este solo, sino que al final yo recuerdo que lo he dicho más de una vez, no quiero que pensemos en que quedan siete partidos, quiero que pensemos en que quedan siete ligas de, de un partido cada una, y, y tenemos que jugarlo así pensando en ganar los siete, y por supuesto el de mañana es muy importante además porque es un rival directo, así que la importancia máxima, quiero que lo vivamos y lo sintamos como una final. Aunque luego está claro Que siempre quedan más puntos, que quedan ocurra lo que ocurra habrá que seguir, eso está claro. Pero sí que quiero que, que nuestra mentalidad, que nuestra intención sea pensar ese, ese es el último partido y hay que jugarlo como lo que es. Pues como una final. El equipo está fuerte a pesar de la última derrota, reconocía el técnico Blanquiverde tras el, en este caso, la rueda de prensa de ayer. Ha dejado claro que no están muertos y que lo van a demostrar y que si mueren tendrán que matarles. Eh, palabras textuales del técnico Blanquiverde. Por su parte, para Sergio González, el técnico del Valladolid, el partido también se cataloga como una auténtica final. Bueno, podríamos pues calificarlo como vosotros lo queráis, como final, como más importante, como vital, eh, pero no por decirlo más veces eh, va a parecer que lo sea más, ¿no? O sea, los futbolistas, nosotros, la entidad, todos sabemos de la importancia que tiene cada partido. El derecho, el más importante, porque es el primero que tenemos, pero van a haber muchos más importantes, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que estar focalizados en él, focalizados en lo que podemos hacer, entendiendo que, que es un partido. Eh, muy importante, trascendental, final, eh, puede marcar un antes y un después, como queréis ponerle, ¿no? O sea... Pues cada uno le puede poner el adjetivo calificativo que considere oportuno. Para ese encuentro, Fran Escribá, recupera a Fidel, mientras que sigue eh, con la ausencia, la baja por lesión de Guido Carrillo. No despejó dudas. En la portería, eso sí, dijo que eh, bueno, pues Gachaniga es un excelente portero con una gran trayectoria, que está entrenando muy bien eh, y que lo de la suplencia de Edgar Badiano fue un castigo eh, por el error en el partido frente al Huesca, que va a elegir a los 11 mejores para cada partido y eso es lo que hará esta noche. A las 8 y media arrancamos en marcador con la retransmisión de este trascendental partido elche Valladolid. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Suerte para el Elche Club de Fútbol en este encuentro tan importante. Y nosotros volvemos con la información meteorológica en unos segundos, después de algunas cuñas publicitarias. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Alicante 205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 Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri Restaurante Espacio, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroen, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coach 10, Brasería Plaza de las Flores 17, Mercat Central Dels, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres J J. Linero y Material Cano. Recuerda, este miércoles a las ocho y media, Elche Valladolid en marcador. El tiempo, en tele Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, con el aire frío en altura, continúa la inestabilidad atmosférica a primera hora de la mañana, la temperatura bajaba en la ciudad hasta los 14 grados aquí en la estación meteorológica de Telaez. Conforme ha ido avanzando la mañana, intervalos de nubosidad, ambiente relativamente soleado, viento en calma en lo que resta de mañana, seguirá llegando nubosidad y a de cara a la tarde se activará el viento flojo de componente marítima, de componente este la nubosidad irá en aumento, a medida que avance la tarde no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil, se esperan tormentas en puntos del interior norte de la provincia de Alicante y hoy alcanzaremos temperaturas por debajo de los 20 grados mañana jueves, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que nos llegará una baguada de aire frío en altura, esto nos va a dejar paso de abundante nubosidad con precipitaciones de carácter débil e intermitentes durante buena parte del día por la tarde podrían llegar A ser puntualmente moderadas. Viento flojo de sureste a partir de mediodía y temperaturas a la baja. Mañana las máximas no van a superar los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Viernes, jornada marcada por la alternancia de nubes y claros, viento flojo de componente marítima y para el fin de semana con un embolsamiento de aire frío en altura, dan a gota fría situado al oeste de la península, estaremos en el menos activo del mismo. Esto nos va a dejar un sábado con abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, viento de componente este con rachas en torno a los 50 km por hora y para el domingo ambiente mucho más soleado con intervalos puntuales de nubosidad. El viento seguirá siendo moderado de componente este pero ya para el domingo se recuperan las temperaturas con el avance de una masa de aire más cálido máximas que podrían superar los 22-23 grados. Hasta luego. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Shalom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 En Wallscar hay oportunidades únicas. Ahora tienes un Audi Q3 2000 TDI 140 caballos Advance por 15.950 euros con cristales tintados, freno de mano electrónico, encendido diurno automático y acabados de lujo. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Wallscar.es y en Sor Josef Alcorta 37, Elche. Hola mundo.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 Quedan seis minutos para llegar a las once en punto de la mañana. Nosotros nos vamos a despedir en unos minutos con un estreno musical porque la banda colombiana Morat acaba de realizar una colaboración la primera vez que colabora con el cantante español Beret. Y esa colaboración ha dado como resultado un nuevo tema que escucharemos en cuestión de segundos. No se vayan. 101.4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 Vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado. Vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón. Vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y Sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 Pues hemos llegado con pasión al final del programa La Glorieta y nos despedimos con ese estreno de la nueva canción de la banda colombiana Morat con la colaboración del cantante español Bere, porfa, no te vayas. Con esa canción ponemos el punto final y ya saben que en cuestión de segundos tienen ustedes a nuestra compañera Rosa Lucas para realizar su programa Entre amigos, la glorita vuelve mañana jueves. Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca paso, se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. hoy no puedo creer que estés al lado mío porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire solo tú sabes no sé vivir que yo sin ti no soy nadie orfanote vayas